Guntzioi, gonekin ero-ero irratizaioan antzaudete, ongi etorriak gureara, e, feminismotik eta feminismoaz jarduten den irratizaioan antzaudete, eta irratitik ekoizten dena eta, bueno, badakizute, naiz eta hemen ordu orduerdi egon, ba, beti gauzak prestatzen atontzen, baino, badirudi gaur gainera, estudio agendez lepo daukagunean, ba, zuentzako pres gaudela ez da ala, oiena? Hey. Ala da, ainara Gaur saio paregabea prestatu dugu berezui horietako bat, ez? Guk mm -hmm. ohitura daukagun horietako bat mm, Hasiko gara amaieratik, adibidez Bai, vale eh? Gaur, e, ba, saioaren bigarren mirenek prestatu dugu hemen musika aukerak eta punk rock bat eta arte irakurriko dut Itxin dezatela. Itxin dezatela. Hori da. Eta badakizue zuek gomendiorik baldin zue emakume punk rock saleok edo punk saleak diren horiek ezagutarazi nahi baldin badizkiguzu, eh. Gonekina bildua gmail.com, mira, idatzi dezake zuela. Noski. <laughs> Osongi. Eta Mirenda Tor. <laughs> Atletico. Hori da, baina Nexerita hor badaukagu eh gonbidatua. <laughs> <risa> <Mir>. <risa> Iritxina eh? <risa> Eta, lasa, iritsi da, baina duela hor duerdi hemen zegoen, eh? Osa, izegoen gauzak egiten uh -huh. Eta, itugula gombiatu gehiago, ez da? Bai, ala da, eta orkazpen txikia ondia egingo diogu, ba, beno, ba, edukiz beteko duelako gure gaurko irratizaioa Bai, gurekin e, Elisa García Mingo daukagu, e, antropologoa da. Agian, i, bere izena entzungo zenuten hortik kanzear, ba, pasaden astean e, antxeta irratia kantolatutako Europako amark irrati komunitarioen sarearen bigarren topaketetan, mm -hmm. Mapuche herriaren inguruan eta bertan dagoen irrati proiektu baten inguruan hitz dira torri zelako. Eta Bertan es agutu genuen, eta esan genuen, bah, gaur gurekin egon behar du, eska tugenion, animatu zen, eta ba madriera berando hago june eginda, benetan, gurekin gaurremen, esoribak arribaña, gurekin ere, bai pixkate goteko. Decía que te quedabas, que te habíamos pedido por favor que te quedaras el, hasta el martes con nosotras y que has aguantado un poquito, has aprovechado para hacer otras cosas, pero que aquí estás. Eso es, muchas gracias. <risa> Mm, vale. Horixe da gure aurkezpena? Mm -hmm. Ba, kantatxo bat, eta segituan e, berarekin elkarrizketa. Eta gainera animoso, jake guzki abeintzat tarte, bola ez? Atera da, eta Atera, da, atera, da. atera, da. atera da. Aibai, Aibai, da, dago. Eta gainera euskal musika, ola. tope, Une. tope, tope. <laughs> Gaukeratu diguzu abestia guainara? Ba, nire aurreko asteko, abestiari boikota eginez, altxumpa oh, Ostra, ostra, ez nuen gogoan, ez nuen gogoan. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez berez, neguelako, bueno, eta nahi behar dugu hola, zeren, bada, ere, eh, larun bateko eh, amaika koloreren deialdian egon Nintzelako, kolore, kolore, kolore, eta animatuza dugu, nesko? Hori <güls> da, hori da, pizkaba tortikandator, berez, gainera joarri kolore, kolore, eta huagertu da, eta sanduta, ara, kriston, no, eh, bitu? Gure kulturarizo, eh? Ez airobitronera, oianak? Que <coughs> malbada <coughs> <coughs> <coughs> era. Ya, sí, ha sido bastante genial, mal. mal <coughs> bueno, hasiko gara. Puñalada, trapero, agüetanguero. Harry Codidazo, es que era bestia. por supuesto. Ahora tú será el aerobitrón. En español, ya no. Le vamos a contar a Lisa, es que la semana pasada les traje una súper canción, súper molona, súper guay de Última Tendencia. Y Ainara me dice que es música para poner en aerobitrón. A ver si nos invitáis, nos está invitando a eso. Chumba, chumba, Que sepáis que ha gustado mucho por ahí, Tienes datos contrastados, que pues dice sí. la policía que han sido 90 los que han dicho. Va, es a Tenizuen, bueno, ya vale, ya vale, es que, es que, es que, es que. Listo, listo, listo, cero, ya, vale, vale. Ainar, behiratu eskubitara, nik eskerretara. Jasta. <risa> Uf, egiten du. Ba, esan dizu dugu, saio hasi eran e, gurekin e, lisa geneukala, bera antropologiako ba, ikasketak egin eta gero, bere doktoretza burutu zuen e, ba, kongon, dagoen e, irrati konkretu baten inguruan, gero hitz egingo dugu hobeto gaionen inguruan, Eta horreti, ba, doktoretzatezi hori egin eta gero, basaltu egin zuen e, maputxe herrian ba, garatzen ari den proiektu baten inguran, Hor ere uste dut, noiz baita ekarri du izan dugula ona antxeta irratiak antolatu dituelako ba, afariak edo bazkariak ba, kintxe mapu irratiari elkartasuna dirazteko buenas agustias y tengogo dugo elisarekin bueno estaba diciendo así un poco que eran los temas que habíamos tratado que nos habías explicado bien en las jornadas como en la misma charla que disteis pero igual para empezar vamos al principio a principio tú cuando planteas eh, la idea de hacer la tesis eh, sobre la radio eh, del congo y ¿Qué es lo que te lleva o cómo conoces esta radio? ¿Cómo llegas hasta ahí? Uh -huh. Bien, eh, bueno, pues eh, yo estaba haciendo una tesis en la Universidad de Deusto en Antropología y la hacía, yo vamos, trabajaba con Francisco Ferrandiz, que es experto en temas de violencia y sufrimiento social Entonces, eh, bueno, entre tres marcos tíos de paz. Entonces, yo estaba un medio obsesionada por las iniciativas eh, mediáticas que tienen que ver con la construcción de paz, ¿no? Que, que igual que hay tantas iniciativas, bueno, creo que lo que vivimos a diario en nuestra cotidianidad es que los medios más bien sirven para los poderosos, ¿no? Para buscar el, el disenso y la, y la distancia, digamos, ¿no? Entre, entre la gente. Entonces, eh, a mí me interesaba trabajar en Ruanda porque me había quedado así como en la memoria toda la cuestión de la radio mil colinas, las radios del odio, y yo buscaba buscaba, pues, un ejemplo contrario, ¿no? Y entonces, eh en bueno haciendo una estancia en copenhague en, un, en el instituto de estudios africanos pues estuve estudiando lo que estaba pasando en congo la relación con ruanda etcétera entonces me quedé como muy sorprendida ¿no? creo que creo que nos pasa a todas cuando descubrimos que lo que lleva pasando en congo desde el año 1996 ¿no? que es pues la catástrofe humanitaria más grande de digamos de, del de siglo 21 y, y la guerra más cruenta desde, desde la segunda guerra de la segunda guerra mundial entonces como eh, Bueno, raíz de moverme en redes tal, pues di con el colectivo Lola Mora, que es este bueno colectivo de mujeres productoras de, de radio y documental contra la violencia sexual, y ellas me pusieron en la pista de, de unas cuantas iniciativas mediáticas en el este del Congo que trabajaban eh, por la paz, ¿no? Un poco que estaban eh, que tenían el foco puesto en diálogo intercongoleño y construcción de paz en el este del Congo. Entonces, hice un viaje a terreno en 2008, Y ahí hice evaluación un poco de prácticas y con las que, bueno, mejor así encuentro hubo fue con la Asociación de Mujeres de los Medios. Entonces, bueno, la situación no estaba muy bien entonces, así que volví en 2009 y con un poquito más de financiación y con un proyecto más claro sobre qué iba a hacer con ellas. Y entonces hice un proyecto con ellas en 2009 y a la vez yo aproveché para poco hacer la reconstrucción del caso, ¿no?, de quiénes son ellas. Y, y lo que pasa es que somos un poco o sea la gente que trabajamos sobre medios en antropología somos un poco un poco varias porque los medios de comunicación eh, hasta ahora como eran concebido como algo muy occidental pues a la, a la antropología no le interesaban y de una mirada más antropológica más cualitativa de, sobre los medios para la gente de estudios de medios le parece le parece horrible no porque lo único que quieren es eh, pues eso Eh, eh, comunicación política eh, yo que sé oyentes, ese tipo de cosas entonces además yo estaba interesada en temas de violencia y más concretamente en temas de mujer en construcción de paz, ¿no? que también dentro de los sitios de paz es un tema más periférico entonces bueno, pues desde así mezcla, pues yo escribí ese proyecto y tal y pues mi director me apoyó Y lo que pasa es que vas un poco en tierra de nadie, ¿no? Eso es, bueno, que os voy a contar a vosotras, ¿no? Que vivís en la frontera, pues es justo en esa frontera encuentras eh, como un espacio vacío en el que tienes que teorizar para como buscar maneras de analizar, pero también es un espacio súper fértil porque es como que se da semestizaje mestizaje de, de teorías, de disciplinas, de casos, de aportaciones. Y bueno, y así fue, ¿no? Como, como yo escribí mi teoría, o sea, mi, perdón, mi tesis y mi trabajo teórico como desde 2008 hasta 2012, diría yo más o menos, que es cuando empecé mi, mi nuevo proyecto. Bueno, ba, <laughs> ba igualdetu dio, oianak, igualdetu e, dio ean nola astenden, edo nola gerturatzen den lehenengo proiektu horretara, eta berobera bera deustoko unibertsitatean ikasketak e, a, egiten ari zela, ba, bueno, bera da, zeukan, Irriki, bueno, bedo, nahi etako batzen e, bakearen eraikuntza, eta, beno, ba, ikusi zuen hor, e, bueno, medioak ere nola nolakon... Lagundu, ez? Main, Zerim, bai, bai, a, dira, terminologia pila bat. Bai. Ez? Bake eraikuntzan e, proiektu komunikatiboak ere, ez? Eta, bueno, bak, e, de, zegoen hasiera batean pentsatzen Ugandan. Ruandan. Ruandan. Ruanda. Bai, Ruan den ematen ziren, ba, irrati konkretu bat zuen inguruan, baina ikuspegi agian bizkat e, negatiboagoa do zeukatena, ta hor berak igual pixkat bueltan nahi izan zion, eta nahi izan zuen ikuspegi positiboago bat bilatu. Mm -hmm. Ta hor e, lola mora kolektiboari esker dela ba, e, lan audiovisual eta bueno, ba, irrati eta e, komunikabidez berdinetako lan egiten duten emakumen kolektibo bati esker, ba, eldu zen... E, Ba, Kongora, bertan e, ematen ari ziren ba, proiektu ezberdinen inguruan eta bertara ba, behin lehenengo bida iagin eta gero ba, bertan ezagutu zuen ba, e, produkzio konkretu batean lanean ari ziren emakume batzuk eta mm -hmm. gian horren inguruan galdetzen diogu orainez zein, mm -hmm. zein da zuzenean bertan ezagutzen duen kolektibo hori ez, zer nolako lan agiten duten? Bueno, y decía Yana que la siguiente pregunta era tú cuando estuviste en Congo con este proyecto de radio, que decías que era tan complejo ¿cuál es exactamente el proyecto que llevasteis a cabo? ¿cuál era el trabajo que hacían ellas? ¿cómo, cómo trabajaban? Uh -huh. Bien, bueno, pues esto es la, el, el caso sobre el que yo trabajaba, bueno mi, mi trabajo en concreto ha sido hacer un acompañamiento muy modesto eh, darles como, pues en la medida posible una, una visión desde fuera hacer un poco de identificación de, de puntos débiles a mejorar y sobre todo pues acompañamiento de redacción de proyectos y yo les acompañé también en la parte de abrirles Facebook Twitter, hacerles el blog, un poco lanzarles en las plataformas de, de nuevas tecnologías para que dieran a conocer su, su lobby, no como su acción política. Bueno, entonces el proyecto, que es así como interesante, eh, lo que hacen ellas es desde 2003, pero sobre todo desde 2005, ellas están... ...trabajando en, en la Asociación de Mujeres de los Medios... ¿no? ...entonces esto consiste en, en lo siguiente... ...son mujeres de diferentes radios de la ciudad de Bukabu... ...que está, es la capital de la, de la región de sudkivu ...que como no tenían espacio en los medios de comunicación... ...para hablar de los derechos a de la mujer y sobre todo de la violencia sexual... ...que se estaba perpetrando contra mujeres de manera sistemática... Eh, porque los jefes de redacción no les dejaban hablar esos temas, pues dicen, bueno, vamos a montar una asociación, vamos a hacer producción propia eh, radiofónica y vamos a comprar la franja en otras radios comunitarias para, para emitir. Entonces así es como empezaron y entonces paralelamente hacen formación de mujeres, hacen pues alfabetización democrática, porque fue un país bueno que la, las primeras elecciones democráticas fueron en 2006, eh, hacen formación de mujeres rurales para alerta temprana de violaciones, etcétera Entonces, es súper potente porque tenemos unas producciones mediáticas que abordan el tema de la violencia sexual, de los crímenes sexuales, en un contexto en el que en el que es tabú o en el que era tabú hablar de lo que estaba pasando en un contexto en el que las mujeres no tienen derecho a la palabra y sobre todo no tienen derecho a hablar de un tema que es privado que es que es el tema del sexo, entonces ellas de repente como que aparecen en, en, en las ondas y empiezan a, a hablar de lo que se sabe pero que nadie está nombrando ¿no? entonces ellas siempre hablan de que ellas eh, apuntan y señalan y avergüenzan a ¿no? los perpetradores y también por otro lado ellas lo que hacen es eh, dar asistencia, por ejemplo, explicar a las víctimas dónde tienen que ir en caso de que eh, tengan pues lesiones vaginales, o dónde tienen que ir en caso de que vayan a dar a luz a un hijo que no que no quieren tener, que es hijo de resultado de una violación, o dónde tienen que ir si su familia se ha repudiado, o dónde tienen que ir para denunciar. Entonces ellas un poco barren todo, ¿no? desde programas políticos, explicación de por qué se están dando las violaciones, para que las mujeres no las interioricen como desde la culpa, digamos, a pues lo que os decía, asistencia y Y, y, y un poco una cosa también muy potente que hacen ellas es recoger testimonios ¿no? que es un poco lo que hablábamos el otro día ellas van recogiendo testimonios de mujeres porque hasta ahora sabíamos lo que estaba pasando pero los testimonios se quedaban en, en la consulta de los médicos o porque hasta hace muy poco no estaban persiguiendo estos crímenes. Entonces no había ninguna instancia que recogiera los testimonios. Entonces ellas van recogiendo los testimonios por, eh, en el interior de la provincia, que son pues, lugares muy remotos, ¿no? porque no es un, una región que no es transitable por carretera, y, y van recogiéndolos, y no solamente recogiéndolos en esas comunidades de testimonio, sino que además los están lanzando en el espacio público. ¿no? O sea, se está produciendo como ese ese quiebre impensable. no De hecho, su proyecto se llama Brisele y Silons, ¿no? que que es romper el silencio, Eh, y ellas lo que dicen es romper el, el silencio, usar los medios para para contra la violencia sexual, ¿no? Porque ellas lo que decían es, nosotras tenemos, un poco lo, como lo concluyen ellas, ¿no? Nosotras tenemos el poder que nos da haber llegado a los medios, un poder que nuestras hermanas no tienen, y entonces nosotras vamos a hacerles un espacio a su voz en, en, en la radio, ¿no? izugarria da azkenean, bueno, proiectua. kontatu digu pixkat proiektuan hondi ignora hasten den, badia emakume kazetari batzuk ez dutenak ikusten ba beraien medioetan aukera ematen dietela, ba beraiek itxei naizuten violentzia sexual horren inguruan, ez? Ba egiteko tartarik ez die ematen beraien komunikabidek, beraz erabakitzen dute beraien komunikabide propioa sortzea. Bai, hori dagoela, bueno, konagon aipatu duera, baina justo kibun bagatazka guztia bizitzen naiden, den, da merak kokatzen zuen, esa, bueno, proiektua bukabon kokatuta dagoela Kibuego hau aldean hauen hiru buruan. Eta hori, ez, ba, nola elkartzen diren, azkenean bat egiten bueno, elkartu zen 2000 hiruan baina indargeiago 2005ean dantzen du kartzera emakume hauek ba, ba horrekin pixkat indarkeria sexualen inguruan batez ere ba ahotsa e, irratietan edo guinetan eta hori publiko behakatzenan bertan tabua den bat e, mila zentzuetan ez ba bai gatazka politiko militarrarengatik sexualitatea bere tabua delako eta bueno dirlako eta gainera isilarazia hasiago dela gordoan lana Eta hori, ba, basaten du ez, ba, bai asistenziala, laguntza eskaintzen, testi biltzen, uhum. bai irian eta bai barruk aldean ere bai, biskaguzti hori, airera era maten. Gero bere lana ipatzen duenean, ba, berak esatu bere lana batez ere izan dela ba, laguntzarena, eta bueno, ba, batez ere ba, komunikazio Alternatua eredu da, bai. berrietan, ba, bai blogak, facebook, uhum. twitter eta hitara zabaltzen laguntzaena eta bueno, bai ukeiago edatu dadin din borrelako bitarteko ajartzea. Nik pixkat aspi marratuko nukere bai, esan duena zer den irrati horrek egiten duen, alde batetik egiten duela, e, ba, eraso hauek egiten dituzten pertsonak identifikatu, senyalatu eta salatu egiten dutela, ez. gero beste alde batetik e, laguntza lan bat edo egiten dutela, ba informazioa zabalduz, e, erasotua izan baldin bazara nora jo behar duzun, bortxatu izan baldin bazara eta bat izan baldin bazun nora jo behar duzun, pixkat ba, e, horrelako eh albisteak edo bueno, ematen dutela, ez? Ba nora jo, eta beste alde batetik testigantza bilketa bat egiten dutela, ba bortxaketa eta eraso sexual guzti hauek pairatu barri izan dituzten emakumeen ahotsa bildu eta zabalduz, ez? Mm -hmm. Hori da, pixkat eh, egiten dute lana ez da gutxi, jo. Ja, ja. Ihonegarria da. I bueno, estábamos comentando que el trabajo este al final O sea no sé yo me estaba imaginando ser oyente de, de, de esta radio ¿no? y tiene que ser bastante duro no estar escuchando o sea todo el rato estas cosas pero a la misma al, al mismo momento igual un poco fortalecedor también de sentirte que no eres rara que hay más como tú que han tenido que vivir lo mismo no o sea lo que pasa con, con lo que está pasando en este el estel congo o sea que es un feminicidio en toda regla es que O sea, es un horror del que, del que nadie puede escapar. O sea, quiere decir que ponerle los medios es un lugar de hacerlo público, pero lo están viviendo miles y miles de familias en un nivel privado, ¿no? Y no tan privado, porque muchas veces pues eso, la secuestran, es en las aldeas, es en, en espacios como de vergüenza, ¿no? Digamos. Y lo que pasa es que, por ejemplo, ellas mezclan, estaba acordándome, ellas mezclan, por ejemplo, con radionovela, y eh, entonces eh, se digamos se teatraliza un, una escena de crímenes sexuales o se, se teatraliza el momento en el que ellas acuden a, a testificar o sea utilizan como diferentes formatos no hay mucha música eh, porque claro son radios africanas no dejan de tener esa, esa parte hay mucha eh, por ejemplo hay, hay se recogen Eh, ...todos estos mmm, proyectos que hay preciosos... ...de percusión para la, para la um, terapia ¿no?... ...percusión terapéutica... pues ...grupos de, de víctimas que, que hacen pues eso... ...percusión o cantan... Para, ...para hacer sanación, sanación colectiva... ...entonces es como... ...una producción mucho más exuberante... ...de lo que os podéis imaginar ¿no?... ...no, no es una producción de lamento... ...es una producción de justicia... ...entonces... Uf, ...o sea... No sé, pues lo que hace un pueblo mirándose a sí mismo en el fondo, mirando lo que lo que está ahí. Yo lo, yo siempre lo pienso, creo que esta herida que, que tienen ellas, yo creo que va a ser como una esclavitud. Yo creo que va a ser una herida que va a estar durante muchas generaciones, ¿no? Entonces, eh, es increíble, o sea, los medios de comunicación lo que nos dan es que podemos hablar ahora de lo que está pasando. O sea, la esclavitud, eh, se ha hablado después de que ocurriera, ¿no? O, o de incluso el, el holocausto, ¿no? Pues esto es un holocausto que está ocurriendo ahora. Entonces la inmediatez que da la radio es estar estar hablando de algo que está ocurriendo ahora, en este mismo instante, estamos aquí nosotras, y está ocurriendo. ¿no? Entonces el hecho de que tengan esa herramienta a, a su alcance y de que es la herramienta con mayor penetración en, en el continente, en África Central. O sea, es lo que escucha la gente. Y estas mujeres alucinaría y son estrellas. O sea, tú vas al pueblo más remoto del mundo. en Dentro de... O sea, el, el, el Kibu tiene en el centro el lago Kibu, que es uno de los lagos más grandes de África Central. Y dentro hay una isla que se llama la Isla de Itzui. Y ahí estuvimos haciendo una formación de mujeres. Y allí conocían a las periodistas. En plan, hombre, tú eres... ¿tú ¿Cómo está el Yolik Te conozco. Pues estrellas, ¿no? Porque son la gente que ellos escuchan a diario. Porque recordad que estas mujeres están en las otras radios también es como si vosotros estuvierais aquí pero también en radios comerciales que se escuchan tienen ese doble ese doble papel no son como estrellas de Hollywood digamos que se dedican a hacer activismo ¿no? bueno más o menos Bye eh agien hori bai azkena hastu zehugula esaten zuen bere irratieta gain berak bai erosten zutela franja bat beste irratietan entzuteko beraz didele nahiko entzunak eta esaten zuen herrialde e, maian fama handia hartzen zutera azkenan horrek irudikatzen duela, zen galetzen ionez, pixkat gogorra izan bar duela horrelako irratiba entzutena, eta esaten du ez, zez, bai bai badauzkala bere momentuak, baina azkenan justizia egiten duen irratiba dela eta ba, ba momentu honetan gertatzen ari den egoera lasgarri baten berri ematen dutela, ez? Ba konparatzen zuen berak eh, esklabutzarekin, hori da. Bai, eta benet esaten zuen ere erabiltzen dituztela formatu esberdinak, ez? Uhum. Bai, ba radionobela edo musika, bueno, ez? Ba hori esaten zuen Afrikan, Afrikan daudela, Afrikako ez? Eta ba erabiltzen dituzte hori ba, terapia musikalak elkar eh, laguntzeko, elkar eh, ba osasungarri edo gobizitan, bueno, al, al Be. Alduten izateko. Eta beno, ez, ba badagoela horrela egiten dituztela, ba egoera oso gogorren e, dramatizazioak eta baino hori, osame. Eta aipatu du ere irratiaren indarrez, ba bai, bai. Ertzafrikan, ba mundu bueno, eh den komunikabide delako hasteko bestalde. Bertan edo bueno, produkzio hauetan lan ite duten emakumeak gainana bai zure tentsenez Hollywoodeko izarren moduan mm. edo konparatu daitezkela oso oso ezaguna direla eta ze gaitasuna dukan irratiak ba hori, eh e, gaurkotasuna momentuan bertan helarazteko eta azkenen hitze egiten du ba feminizidio bateta hitze egiten nahi garela, orentxe bertan esatu zuen, eh, orentxe bertan gertatzen aidena hau hemen hitze egiten gauden bitartean eta beraiek ere Ba, gaur egun gaitasun hori daukat, ez hitz egiteko orain gertatzen nahi denaz. Bai, Eta... eskla butzarekin gertatu etzen moduan, Malida. ez, a, ba, orain hitz egiten dela hortaz, ez, hauek bai momentuan bertan gertatzen ari denean, kontatzen ari direlaren mm. berezitasun nahi patu du, ez. Mm. <laughs> bueno, e saltando un poco a otro continente una vez decías que en 2009 más o menos acabaste tú con este ¿En dos, 2012 sí, el año pasado el año pasado sí y te metiste en otro proyecto sí, sí. pues eh, un poco la idea era que Eh, que es un poco lo que lo que hablaba el otro día, ¿no? Que como antropólogos tenemos como la formación, digamos, para acompañar ¿no? a sujetos que están empoderándose, apropiándose de, de los medios que tienen a su alrededor para hacer justicia, ¿no? Entonces, eh, yo acompañé este proyecto, pero ya son, bueno, pues están, vamos... ...más que preparadas para hacer frente a lo que tienen... ...tienen financiación de sobra, etcétera... ...entonces ya no tenía mucho más que aportarles... ...entonces empecé un proyecto nuevo... Eh, ...un poco así carambolas de la vida ¿no?... ...eh... ...eh... ...y empecé un proyecto a, a acompañar a una radio... ...que se llama la Radio Kimche Mapu... ...que yo creo que es una radio conocida para los oyentes de... ...de Anche de Erratia... ...porque hay un, un vínculo ¿no?... ...eh... ...y entonces esta radio a mí me interesaba... ...porque mi aprendizaje... ...con las mujeres del este del Congo... ...podía aplicarse, ¿no? Entonces el caso es un caso de una radio indígena... Eh, ...en este caso de, del pueblo mapuche... ...que está en el sur de Chile... ...y que está dirigida por una mujer... ...entonces eh, la cuestión es que... ...es una lucha pro derechos de la misma manera... ...en este caso es un... Pues, eh, Eh, o sea, hay un, también hay una cuestión de desigualdad, una cuestión de injusticias, más de que tiene que ver con, con la incapacidad que tiene este pueblo de, de acceder a sus tierras, de acceder a, a su cultura de de, de digamos de, de derechos fundamentales, y en, en este caso además se mezclaba con el componente de género. Entonces es una radio que dirige Mireia Manquepillán, que es una, una lideresa mapuche, eh, mapuche huilliche, porque es de, del sur de, de Chile, y de la región de Delanco. Y entonces un poco el, el proyecto que estoy haciendo con ella ahora es acompañarla, sobre todo ella, porque unas cosas más sorprendentes para mí es que no hay ninguna mujer participando en la, en la radio solo en las franjas que son de la Iglesia Evangélica. Entonces no hay ninguna mujer, eh, digamos, trabajando en las otras franjas que tienen que ver, es una radio comunitaria, entonces eh, no está representada de ningún modo la, la mujer de la comunidad en la, en la radio comunitaria y eso por un lado y luego que o sea hay como dos cuestiones primero los medios mapuche eh, son muy importantes porque el pueblo mapuche es invisible en, en los medios convencionales y si suele ser invisible y si está representado está digamos otratamente desfigurado por un lado y luego la cuestión de género es pues eh, todavía más grave no entonces bueno mi trabajo ahora es desde A acompañar también redacción de proyectos. Entonces estamos centradas en, primero, un diagnóstico que es un poco lo que hemos empezado a entender por qué las mujeres no participan. Y, sobre todo, fomentar la participación, cuando entendamos bien por qué, y, y también buscar financiación para formar mujeres, que ahí es donde donde estamos, porque en Chile sí que hay fondos para eso, pero hay que dar como un poco con la clave, y también hacer redes, hacer un poco redes con otras mujeres comunicadoras mapuche en Argentina o de otros medios. Entonces, sabemos, por ejemplo, que esta natividad Yanquileo, que es representante de presos políticos en, en, en Temuco, que es bloguera, y también está eh, Janet Payan que es la primera documentalista Mapuche Mujer y ella está en Santiago, tiene un centro de producción indígena propio, y ella es una gran documentalista, además. Entonces, un poco, el tema es ver cómo, desde, desde fuera, que también esto, pues os apelo a vosotras, que eh, podemos apoyarles a ellos a hacer red, ¿no? Un poco con nuestro conocimiento de cómo se hace red y cómo se trabaja juntas, pues apoyar un poco a que ellas también encuentren ese camino eh, dentro de su nación y luego también fuera, porque ellas también, ¿no? Pues un poco traducir esas experiencias y tal. Entonces... Ahí en eso andamos. Y luego, claro, paralelamente yo siempre hago un trabajo de análisis, un trabajo teórico que sirve, se supone, para ir avanzando la, la teoría antropológica, en este caso respecto a los medios. ¿no? Entonces yo trabajo entre una línea que es medios indígenas, que, que un poco lo que intenta desvelar es… Eh, Un colectivo que se está empezando, bueno, desde hace 30 años, intentando representarse a sí mismo, ¿no? Donde siempre se ha impuesto una visión exotizante de, de ellos, pues ellos han dicho hasta aquí, ¿no? Tenemos los medios que son occidentales, efectivamente, pero nos apropiamos de ellos, los resignificamos y los utilizamos para, para hablar de quiénes somos nosotros desde donde nosotros queremos decirlo, ¿no? Ea ba, e, mirenek pixka galetu dira kontinente aldaketa hori egiten, ba, ipatu dugun bigarren irrati edo bigarren proiektoren inguruan egitzeiteko, ez? hain zuzen e, kintxe mapu irratiarekin egiten ari den lanaren inguruan. Azaltzen zuen, ba, bertan, e, mire jamankepilan e, irratiaren, ba, zuzendariarekin edo egiten zuela lana, bera, emakume, emaputxe e, bat da, e, eta... Piskat ba harritzen ziona zen ba ze emakume gutxi zeuden em, e, produkzio eh irratiprodukzioa egiten horregatik juntatu zen e, ba Mireillarekin piskata aztertzeko zeintzen egoera oraingo zorretan daude ez azterketa hori egiten eta nola egin ba emakumen parte hartzea handiago bultzatzeko ezen aipatzen zuen maputche herrian e, baitere, ba irratiaren garrantzia oso beharrezkoa dela isilarazia izan den herri batek mas kenean bai irratiaren bidez ba, baliatu dezakelako, es, bere historia eta transmititu den historia desfiguratu hori ba, beraien ikuspegitik kontatzeko, es. Ta ordan baitatzen suntze garrantzia zeukan irratiak ere kasu honetan, eta, eta finantziazioa bilatzen e, ari direla eta ba helburua bueno, dela pizkat sareak, sareak e, sortzea eta beste herri batzuetako komunikatzaileekin bat egitea, beste ba manputxe batzuekin eta ba, ba daudela emakume blogeroak eta ba piskatoiak arremanetan eta elkar artean ikasteko helburuarekin. Mm. Abestitxo bat aize hartzen dugu eta mm. jarretzen dugu piskaten. Awesome. Ondo deritzozute. <hazuken> Bentan tenua jaka Zeto malmazkalko kafe Oaxaca Se toma el mezcal con café Dicen que la hierba Le cura la mala fe Dicen que la hierba Le cura la mala fe A mi me gusta el mole con cacahuate se muele también el pan se muela la almendra seca se muele en chile y también la sal se muele el chocolate se muere la canela se muele pimienta en clavo se mueve la mua se muele el cacahuate se muele también el pan se muele 55 la Lavo Beno, hemen txarik ginen ja pixkat ikusten nondik joko genuen eta ez dakizuei, baina guri behintzat geratzen zegoegoa, Mireiaren inguruan pixkat gehiago jakiteko ez? Bada, bere zera hori, emakume batek, bera guakarrik aurrera teratzea irratiaren proiektua. Eta, pues eso, la idea seria hora, hablarro un poco de Mireia, como konozuesa Mireia, quien es Mireia... Bien, eh... Y también? terminar diciendo por qué estás aquí, porque es lo que has Sí, viendo. claro, vamos un el cierre del círculo. Eh, a ver, eh, yo estaba en Santiago. Yo estuve en Santiago el año pasado eh, dos meses. Bueno, estuve en Chile dos meses. La primera parte del tiempo lo estuve en Santiago. Luego me fui a la radio al sur. Eh, entonces yo me fui... Yo estaba en una universidad, la Universidad Alberto Hurtado. Entonces yo me fui a Radio Tierra diciendo... Yo aquí en Radio Tierra, que es la radio que, que dirige Pia Mata decía, yo aquí voy a encontrar respuestas. Entonces yo le estuve preguntando, ¿qué pasa con esta radio mapuche que se dirige a una mujer? A mí me interesaba la cuestión de género. Yo no era tan consciente de la persecución que había tenido esta radio. Entonces eh, me dijo, ¿pero tú quién eres? Yo le explico un poco me dijo, ah, pues sí, sí, sí. Mira, llama que pillan esa amiga mía y le va a venir genial alguien que vaya para allá y le ayude. Claro, es que para los antiaguinos Es como, es que no sé cómo explicaros, como mandarte al, al lejano este o sea, en plan, demandamos allí, y le decía a mis amigos, me voy a Lanco, ¿Lanco? a una comida mapuche, ¿mapuche?, o sea, la como, ¿qué haces?, entonces yo llamamos a Mireia, y Mireia dijo, ah, sí, sí, conmigo a mi casa, tal, entonces yo me fui allí, y claro, Mireia, lo que pasa es que es, o sea, una preciosidad. O sea, es súper, no sé cómo explicaros, una cosa súper inteligente, con una capacidad, con una fuerza. Ellos hablan del Negüen, el Negüen es como la en la cosmología mapuche, es la, la fuerza que, que tiene ellos que les viene de la Tierra directamente, ¿no? Digamos que te sale de la Tierra, te entra por los pies y te sale así, ¿no? Tiene un Negüen espectacular y además Manquepillán. Eh, manques cóndor y pillan ese espíritu o sea, su apellido es espíritu del cóndor que es el, el ave eh, de la tierra con mayor envergadura del mundo, o sea, para que os hagáis una idea esta mujer como es, ¿no? entonces eh, Resulta que yo estaba allí, pues entonces ella me empieza a contar, yo pensaba que era una radio mapuche y dije, a buena mujer." Entonces yo no sé por qué interpreté que había más mujeres. Entonces a mí me interesó un montón ver el cruce que había entre género y lucha indígena, o sea, cómo estaba gestionando digamos esa como lucha por derechos conjunta, Luego lo que descubres es que no, que el tema de género es una, o sea, está claramente pendiente, ¿no? Y entonces eh, pues hablando con ellas no cre ella pues me empieza a contar un poco pues la persecución que había vivido yo empecé a leer más cosas de internet entonces de repente me dice claro porque nosotros lo hemos pasado muy mal pero nos han apoyado mucho a marc nos ha apoyado mucho pía mata nos ha apoyado mucho y nos ha apoyado, nos han apoyado mucho del país vasco Y yo ya <risa> De estas cosas que dices, ah, bueno, estás allí, lo profundo de Chile. dice dices, sí, no, nosotros tenemos un amigo que se llama Aitor. Entonces, Aitor para arriba, Aitor para abajo. Y yo, ¿pero quién es este Aitor? No sabían decirme de dónde era. Solo repetían vasco, vasco, vasco. Y me decían, Aitor... No sabemos qué más. No se el apellido, no se acuerdan, por supuesto, de la radio y no sabían decirme dónde vivía. Entonces yo tuve que hacer una labor de indagación. Oye, ¿es este señor? Claro, yo pensaba que, oye, que un señor mayor. Esa, esas ideas que te haces tú, ¿no? Y entonces, bueno, resulta que pues eso me contaron el apoyo que habían tenido, que habían salido en Radio Nederland también, que habían salido aquí también entrevistadas, que sobre todo un poco... Eh, Pues desde la sensibilidad que hay aquí por el pueblo mapuche y por la lucha que están haciendo de recuperación también de su lengua ¿no? en el uso los, en los medios y tal. Entonces ella me habló de, de eso, indirectamente me habló de Anchete y Ratia y luego cuando yo llegué a Madrid, después de estar, yo le dije a ah, ya tú no te preocupes, cuando yo vuelva yo me voy a poner en contacto, incluso yo voy a ir a, a visitarles allí donde estén para pues, poner como nuestras fuerzas en común para que esto que esto pues siga adelante entonces eh, ella me dio el contacto y yo escribí a Aitor y estuvimos juntos en un viaje que él tuvo que hacer a, a Madrid y luego pues eso un poco la relación construyendo y hasta el día de hoy entonces mire Mireia Maquipillan es una mm, mujer mapuche eh, mm, una lideresa una luchadora o sea no os podéis imaginar lo que ha conseguido por su comunidad O sea, no solo la radio, que ella creó sola, o sea, con un, sus amigos que convenció que, por supuesto, nadie es periodista, nadie sabía nada, pero no importa. Y ha conseguido un jardín de infancia intercultural en el que se enseña tradición y y lengua mapuche, el Mapusungún, en su comunidad. Ha, ha conseguido mejor la escuela, se ha conseguido una carretera porque es una comunidad la que no tiene acceso rodado. Eh, ha conseguido que la escuela hagan excursiones fuera de la comunidad visita la biblioteca ha conseguido colaboraciones con la biblioteca de Lanco o sea mmm, ah, le da igual le da igual sí, con tal de mejorar su comunidad y conseguir que pues eso que la comunidad mapuche se le reconozca los derechos que tienen que, que reconocer va bueno Iba bueno Galdetudio te... bueno, Miren eh. Miren Isanda ¿eh? eso, eso ya no Isanda va a bien no importa eso. Bai, eh, Norden Mireiaz, enda eh, be, Mapuchi irratiko eh, zuzendaria, eta beno jartzen diren pixka, tarren ere, ez, kontatu du, bera eh, txilentzagoela, eta bueno, azkenean Pia Mata Amarkeko eh, lehen dakareren bitartez, ba, beno, bai, bitu jun, junaltzara, eta eh, ezagutua aluzu hori, eta bai, ara non topatu du emakume bat, oso indartsua oso borrokalaria, oso kriston ba, gauza politpila lortu eta transmititzenen dituena eta hori ba, lortu zuena eraikitzea bat eserretik, bere laulagun konbentzituekin, ez? Ala, mm -hmm. ala kontatzen du. Eta bere, ere, bere komunitatearen gati gauza pila lortu dituen emakumea. Iberak ba, aipatzen du nola asiran, bere lotura edo interesat piztuzela, berak e, generoa eta indigenen borrokaren arteko lotura aztertu nahi zuela eta hor, ba hitz ba, egin ziote mire jaren inguruan eta ara juntzela eta bueno, bera lehen haipotu den moduan ez, esperoan ba emakume pilatu batuko zitula eta ez bakarre baina bonen karagarria, ba dirudien ez mire jau. eta eta gero bertan egonik bueno, orain pixka gaiago galdetuko diogu, baina e, kimtsamapu irrationek eukiduen jazarpenen ondorio edo ba Mireia Gallaizko aipatze ziola ba zela laguntza eduki zuen ba bai Amarke eta bueno pizkate aipatzen grazioso moduan edo nola bukatzen den berak gaur hemen antxeta irratean ba, bertan Mireia honek aipatze askotan Aitor izeneko bat ba, ba hemen antxeta irratiko kidea dena ez eta beraientsako aguno oso pues maita askorekin maitasun askoreke dutena bueno, ba, asko lagundu dien pertsona baten moduan ba, ba egon Aitorrenegon izendakoa delako eta proiektuarekin ba bat egiten nolako eta eta hemen Euskal erretik ere ba gauza dxente andolatzen saiatu delako irratia bultzatze aldera Pero igual es lo que hablamos que nos expliques un poco cuál es eh... Esa persecución que ha tenido la radio de Quinchemapu y por qué, por qué han necesitado sí. ese apoyo y esa ayuda. Uh -huh. Ah, vale, perdón. Es que como pensaba que ya más <risas> o menos habíais seguido así como el, el, la telenovela. Pues la radio Quinchemapu eh, comenzó a... Bueno, com o sea, como las radios comunitarias en Chile no pueden acceder a las licencias, porque es que las licencias están cop copadas por, por prisa, uh -huh. principalmente... Eh, pues nunca, nunca llegan a, a tenerlas porque por mucho que las pidan nunca se conceden porque no existen. Entonces ellos decidieron que como era una radio muy pequeñita, era un valle de 1.300 habitantes en el que no había ninguna radio emitiendo, o sea, no voy a hacer ningún tipo de competencia a nadie, pues que, que iban a empezar a emitir en pirata, digamos. Entonces eh, así hicieron. Y lo que pasa es que el... En Chile está perseguida la, la emisión ilegal de manera penal, es de los pocos países del mundo, lo que quiere decir que además de quitarte tus equipos y cerrarte la radio, te pueden castigar con penas de cárcel. Entonces, eh, ella lo que pasa es que fue denunciada por el, el, ex, el alcalde que era el... El director, bueno, el propietario de la radio del Lanco, la radio comercial de Lanco, que le estaba, pues digamos, incomodando que tuvieran esa radio, que potencialmente podía tener muchos oyentes porque en la comunidad de Lanco hay como un gran porcentaje de la población es mapuche y él era consciente de pues de que iban a tratar temas de interés de mapuche. Entonces, pues nada, se se presentó un día a la PDI, no la policía eh, en casa de Mirella y no solamente les clausuraron la, la radio, sino que empezó un proceso judicial para, bueno, juiciarla para llevarla a la cárcel. Entonces, ella eh, lo que pasa es que tuvo pues mucho apoyo de Amar, que tuvo apoyo de del o sea, de el relator eh de la Corte Interamericana para la Libertad de Expresión, tuvo apoyo de James Anaya, que es el relator de Naciones Unidas para, para Pueblos Indígenas, tuvo apoyo en diferentes redes, pues otros medios Mapuche de Chile, pues lo que se hacía el caso de, de Ancheta y Ratia, etc. Entonces, digamos que ante un poco esa presión y cómo se construyó el caso, la defensa, lo que pasó es que se, se consideró, o sea, se, se estimó la, la persecución porque se consideró que no había digamos, hechos que consideran delito en este caso pues era como que no que no hacía ningún mal digamos a terceros ¿no? que sería lo que, es, que lo que es un delito porque ellos estaban emitiendo en un, en un espacio donde no, no se sé, digamos eh, por ejemplo cortar la libertad de expresión de nadie etcétera y entonces así fue y desde entonces esto fue el año pasado y entonces entonces se organizó una misión pues para verificar cómo estaba la estación de la radios mapuche etcétera Y, y bueno, a día de hoy está mucho mejor la situación porque con mucha presión, eh, con visitas a Santiago etcétera han conseguido que les den una licencia y, y bueno, y pronto van a empezar a emitir con digamos con a, a más espectadores, va a llegar un poquito más lejos, tienen mejor antena, etcétera, a construir estudio nuevo. También pues en parte el dinero que se ha ido recogando desde aquí que se ha, ha contribuido a eso. Y un poco la, la tarea pendiente, bueno, el tema de género, por supuesto, y la otra tarea pendiente que yo creo y que está, digamos, en mente de Mireia y del equipo de Radio Kim Chema es pues el de mejorar los contenidos y profesionalizar de alguna manera a... Bueno, profesionalizar a formar, ¿no? En todo caso, que esté haciendo voluntariado, que sea una tarea comunitaria, pero que, digamos, que sea más profesional la, la, la tarea que se hace en la radio, porque sigue habiendo muchas horas de emisión que son de música eh todavía por ejemplo no se ha avanzado para nada en el uso del mapu sungun, o sea, es, son como media hora al día de uso de mapu y, y todavía digamos que hay un mucho camino por por, por andar, ¿no? Bueno, ipatzen zuen pixkat, ba, mireneik galdetu dio, esan du moduan, ba, zein izan zen jazarpeen hau ez, eta ba, du txilen gertatzen den kontu bat da e, irrati lizentziak modu pirata batean hartzeagatik, zela mireiak egin zuena, bere lagunekin e, ba, bai e, irratia bera izteko eta bertako material guztiak entzeko aukeraz gain, kartzelaz igorra izateko aukerandiak egoten direla ez, eta orduan e, ba, bueno, pentsatze dutelako usurpatzen duzula, beste pertsona baten espazioa, e, e, kompetentzia egindezak ezula, eta ipatu dut, teniuztut, azpimarra garria dela, e, Txileko irratien frekuentziaren eguneko oso handi bat, prisa etxe espainarrak daukala, eta, bueno, kolonizazioaren beste mota bat, hori, <gurri> bera, que baina, bueno, Eta, eta orduan, e, ba, hauek pentsatu zuten, bere nirrati txikiarekin ez ziotela inolako konpetentziarik egiten, baina dirudien ez, ba, e, bere... E, mm, Inguruko alkate batek, e, irratia irrati baten burua zenak e, denuntzia bate jarri zion eta beraz etorri zen polizia e, irratia istera eta horretaz prozesu judizial bat hasi zen. Kontua da asko mugitu zirela jende askoren babesa izan zutela, bai irrati esberdin eta sare esberdineena baina baita ere, ba nazio batuetako ba indigenentzako behatsaiarena, Corte Interamericanako eh ba, eta Onu gozakiz, bai, bai osea azkenean mugitu zuela, eske izen asko ziren kontua da babesa handia izan zuela, eta orduan bai lortu zutela hau e, ezeresean geratzea, bai ikusita benetan ez zuela kompetentziarik egiten inorekin, baina horretaz gain ere bai Eh, ...lizentzia bat ematea lortu dute... ...momentu honetan, gero jasotako diru guztiarekin ere bai... ...ba estudio beago bat ere ari dira eta, bueno, orain, ba, bidea da pixkat alde batetik, ba, emakumen parte hartze hori bultzatzeko, ba, formakuntzan eta, aztea, eta beste alde batetik, ba, bertan lan egiten duen jendeak, edo, bueno, e, borondatezko lan hori egiten duen ere bai, ba, formakuntza, ba, pixkat ikasteko, eta irugarren arloa izango litzateke maputxen izkuntza e, mapusunguna e, ba, gehiago sartzea. Mhm. Mm pues voy a dejarse música ¿eh? ¿Eh? Es que soy profe, tengo muchas tablas llevo tres años hablando sin parar aprovechamos que estás aquí te sacamos ahí el zumillo y eso lo tenemos así para el programa que <risa> tenemos que preparar media ah, hora menos poco trabaja ¿eh? <risa> A ver, yo tengo cosas que preguntarme, ¿eh? Tienes cosas que preguntarte a ti misma. ¿Eh? Toma, ya. Ya, muy bien, muy bien. Oye, mira, qué autosuficiente Venga. en total. No, Dale, no. Eh, ese no. formante nunca lo habíamos utilizado, ¿eh? Pero igual. Dale. No, no es una pregunta, es una broma, pero que un poco el, el proyecto que... O sea, lo que yo tengo en mente que quiero hacer, porque me voy otra vez tres meses, desde septiembre hasta diciembre... Es eh, intentar, no sé cómo, porque no sé si soy yo la persona que puede o que sabe, eh, armar como algo, un arredo o algo que, que, que apoya a mirella pero también a otras comunicadoras mapuche. Entonces, uh -huh. yo voy a contar con la ayuda de Lola Mora, que es este colectivo que os decía, pero también mi propuesta es contar con vosotras y con otras como comunicadoras como vosotras, uh -huh. o sea buscar manera de maneras de, de intercambio de que sé de experiencias de formación de ánimos de programas de porque por ejemplo lo que lo que les falta en el caso de radio kimche mapu es programación mm, o sea sí. que entonces, por ejemplo yo lo que estaba trabajando o es ideas también lo que trabajaba con mire es yo le decía a mirreia vamos a diseñar un programa tuyo porque ella no tiene programa ¿verdad? propio Y, por ejemplo, no eh, con M de mujer mapuche, lo llamábamos. ¿Y qué pondrías? ¿De qué hablarías? ¿no? Pues eh, le cuesta un montón imaginarlo, porque es que no hay muchos ejemplos. O sea, entonces, un poco... Yo os invito a que le deis la vuelta. Le deis vueltas, estos temas, como... y pero Nosotras o sea, nosotras participamos, y no lo decimos muchas veces, y es verdad, porque y, y en eso nos tenemos que echar un poco la bronca, pero participamos en la red nosotras en el mundo... O sea, que también, bueno, eh, gracias a las compañeras de Radio Vallecas que eh, generaron el proyecto y han creado una onda expansiva eh, con todo esto. Hay eh, programación argentina, y programación europea. Nosotras, o sea, va a ser una de las pocas veces que las oyentes igual nos escuchan hablar en, uh -huh. en castellano y que nos entiendan muchas de ellas, pero bueno, también han hecho un poco por... Bueno, una, una de las estas es poner en valor la interculturalidad y poner en valor las las lenguas e eh, hizkunt <risa> bai? eh, pues está aquí, todo en red ya izango zen beduk ere bertan parte hartzea, sería muy fácil, muy fácil y yo creo que bueno, igual es un poco atrevencia, pero <risa> atrevencia. <risa> A mí me ha encantado. <risa> igual es un poco, pero vamos, o sea, yo creo que, <risa> que... <risa> Joder, tío, maña, ni etorkinen alabanaiz, no puedo decir eso, ¿no? Yo soy hija de inmigrantes no. <risa> bueno inmersión lingüística yeah, eh, es invitarle a la red vamos, claro, o sea, ejemplo, sin ningún, sí, sin ningún sí tipo de problema y que comparta sí. y que además uh -huh. o sea, va, va a haber muchos muchos programas además que hay una un, una sección donde hay voces o sea donde se pueden coger cuñas donde o sea uh -huh, vale. todo eso compartirlo no vamos ningún problema vale muy bien. Y, y nada, también como así modo de reflexión que por ejemplo, lo que yo he vivido sobre todo en Radio kimche Chema, pues que hay gente joven o sea, mujeres jóvenes de 23 o sea, más jóvenes que nosotras 22, 23 años, son madres todas ellas, que quieren participar, pero es que no o sea, el sistema no lo permite entonces como que uf, que uf, a veces te lo encuentras así de frente ¿no? ¿no? Eh, muy, muy, muy, muy elocuentemente ¿no? yo una, un ejemplo es Rosita no que me decía yo quiero, yo quiero pero es que no tengo una vaca es, vivimos de esa vaca la familia y, y yo tengo, si se pierde la vaca tengo que ir a buscarla y a veces tenemos que ir a coger Rama, Ramo de Avellano porque es lo que nos da para llegar a fin de mes y mi madre no está bien y, y mi padre no está bien y o sea que uf, que no sé Como que hay tan tanto camino por andar por tantos lados que... Y luego también están los miedos, ¿eh? También hay otras que pueden, pero que que consideran que no es su sitio y hay otras que consideran que no tienen nada que aportar. O sea, es un poco... Te lo encuentras todo, ¿no? Que nosotros que siempre estamos ahí de cambio de experiencias, vas allí y lo ves un poco todo, la que quiere y tal, no puede, la que puede y no quiere, pero, pero ahí va, ahí van, sí. Aipatzen zuen hor, badagoela ba, emakumen parte hartzaren aldetik batzuk nahi bai, baina ezin ezindutela. Ba, Azkenen lanpillo bat daukatelako eta beha zuen eh, emakume baten adibidea, ba, behi bat daukatela, hori dela bereien etxeko aberraztasuna, taberak zein du behar duela, taberak ez badu zain zen galduko dela. Ez? Tarduan, da berak nahi zuela, baina ezin duela parte hartu. edo Beste batzuk, ez posibleko luketenak denbora aldetik edo, baina ikustutenak ez daukatela zerra portatu, Edo, edo beraiek ez dakitele egiten edo edo ez dutela nahi, ez? Orduan, ba, piskat, horren, haurren ere bat opaten zela guztiarekin ta ban, hori aurre egiteko bidean ere bai jartzen direla. Bai, eta gero, bueno, aipatzen egon gara ba, kompartitu alditu gula horrelako ez? Ba, gu, ba beste esare batean askotan arroza sarean gaudela aipatzen dugu eta ba, ez dugu aipatzen e, nosotras en el mundo sarean ere ba gaudela, zuzenean ere... Bo, Ez, Emetetun, emetitzen, nire, bai, emetitzen, emetitzen, emetitzen, argentinan eta holan, nahiko kuriosoa dena, kaso, Euskaldun argentinar bat agurtzen dugu, baina nire ez dugu laipatzen, eta ere gonbida polita izango zela, ere parte hartzera horrelako sare, zen askotan, hitz egiten dugu sareak, sareak, eta kaso guk ere batzutan ez diogu ematen badaukaten garrantzia elkarralikatzeko proiektu txikietatik gehien bat, ez? Hoy, justo hablando de las redes, ¿no? de la importancia que tienen las redes, hoy he leído un artículo que decía que en China eh, si una persona en bicicleta quiere pasar la carretera para cortar al tráfico espera a que lleguen más bicicletas y cuando hacen un gran grupo de bicicletas que pasan la carretera, ¿no? Todos juntos y así hacen de, para poder cortar el tráfico tan loco que se vive en China. Entonces decía, la importancia de las redes, pues la importancia que tienen las redes, ¿no? Que nosotras con nuestras bicis hagamos piña y que paremos el tráfico este, ¿no? Y yo creo que pues la necesidad en estos momentos... Pues de, de, de Mireya o de las mujeres comunicadoras mapuches y las futuras mujeres comunicadoras mapuches, ¿no? Es que de verdad hagamos estas redes que sean potentes y que y crucemos la carretera, ¿no? Y les cortemos el paso a, a todos los machistas y... Los malos. <risa> eh, el otro día estaba en la radio con Cadia Truva, que es una de estas periodistas de congoleñas que por cierto yo creo que hoy en público sale su semblanza en que hacen los lunes, ¿no? Temas de género. Lucía Villa es la periodista. Un saludo. Y y contaba, ella decía, ella hablaba abiertamente de los malos. A mí me encantaba. Y dice, "Entonces llegaron los malos y... y a mí me encantaba porque es como no hay duda, o sea, son los malos, son Y bueno, claro, nosotros en ciencias sociales evidentemente no manejamos conceptos tan vagos pero estaba genial porque no había ninguna otra opción, ¿no? <risa> Igual va siendo ahora, ¿no? También que digamos un poco ¡Uy! ¿Y está Se ha oído ahí súper ah. raro ¡Ja, ja, ja! Iru minutu geratzen dira, eta, ba, ezakit agurtu beharko dugu, pena handiz, baina, beno, bezakit armana izango dugu, eta, bai, jarraituko dugu gai, hau, hola, aldugu nenean, bueno, bai, interesa handiarekin. Con mucha pena, pero hemos llegado de los últimos tres minutos, nos hemos olvidado de las mujeres punk rockeras, <risa> ya las trataremos la semana que viene. Bueno, el curso que viene igual. Ah, el curso que viene igual. Vai, bueno, ni grea, agurtzen, ¿no? ah. ¿no? eh. Aurrengo estetik, aurrera yazen que... zen maneago. Eh, egia da. Bai. Ay, que miren, se nos va ya. Ah. Se va a trabajar en verano. Nos <risa> deja y a mí. Udare iritsi <risa> Ay, hoy es tu último día. Uh. Mm. Vai, bueno, eh, oh. <risa> bueno, Bueno, Inera, lemos algo, ¿no? Bai, haremos. Sí, algo. Ya haremos. Enséñoñita bueno, oh. garriza de temporada. Pues venga, eh. Ya. Bueno, vale. venga, eh. Hacemos vuelta Aerobicron de matera. Vas a vuelta de matera con musiquita buena, sí, guapa, guapa, guapa. Sí, es de musiquita. Te da esta de dudan cuando tengo capacidad de, cerchura, Porque de verdad que, te gusta tío. mogollón, que no en, te... en el fondo Venga. te gusta. Va, <risa> <risa> <risa> Así, a tope, a tope, a tope. <risa> a crear redes. Hoy yo puse, hoy ricas Qué ricasco Suri, suri <risa> minutos. <risa> Dos minutos Para despedir Como se merece A Miren También Y a Elisa también Que hemos hecho como así Muchas gracias Por quedarte hoy con nosotras Por compartir tu experiencia Con nosotras Y como le decimos a todo el mundo Aquí tienes Un micrófono abierto Para cuando quieras Para hablar de lo que quieras Y... Y esperamos tenerte pronto otra vez Nosotras Millas <risa> <Gisker>. que... <risa> Eta, miren y... Os no ni... pasa <risa> uva Uy, urrengo curcheroso punk Que te reconozco, <risa> <risa> <risa> Miren, veste la teléfono Acbadao de... Va, va, va Eso haz chilera Por bueno, descontado Por descontado de aquí De ahí tú de la maitia Efectivamente O sea, urrengo esperarte pone que nero verón <risa> <clarisa> Directo, conexión, punk, mujeres de Navarra <risa> Navarra tiene cadena Ya me voy rapidito a casa.